Ver a verte y te busco en las mañanas Sabes que yo te he querido Te lo digo sin reproches Yo quiero volver a verte También te busco en las noches Cuando cuando yo te extraño Mi corazón no te olvida Si no vuelves a mi lado Sufriré toda la vida. Las cosas más importantes, hablando se arreglarán Lo digo por experiencia, que quede como refrán Las cosas más importantes, hablando se arreglarán ito viejo Siempre vuelves a mi mente como una estrella en la nada Yo quiero volver a verte y te busco en las mañanas Yo te extraño Mi corazón no te olvida Si no volvés a mi lado Sufriré toda la vida Sobre el final de la vida Sabrá Dios quien ha ganado Y por caprichos muy tontos Siempre estamos separados Lo digo por experiencia Que quede como refrán Las cosas más importantes Alambro se arreglará No digo por experiencia Que quede como refrán Las cosas más importantes Alambro se arreglará